haya un buen contacto se necesitan por lo menos dos alerta al contacto sur entre usted y millones de latinoamericanos el mejor contacto buen día buenísimos días bienvenidos y bienvenidas a la primera emisión de alert contacto sur las noticias de américa latina y el caribe de este jueves 31 de diciembre de del año 2015. Argentina y Venezuela cierran el año con una nueva reconfiguración política luego de elecciones presidenciales y legislativas respectivamente. Desde Buenos Aires, Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos cuenta. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina? En Argentina, el presidente Mauricio Macri llegó al poder de la mano de los grupos económicos más poderosos del país Y en tres semanas ya les está dando todos los gustos Pero, a diferencia del anterior gobierno Macri tiene el apoyo de las grandes empresas periodísticas A pocos días de asumir Produjo un aumento del dólar del 40% Que significó que con pesos Se pueda comprar un 30% menos Esto provocó una suba generalizada de precios En especial de productos que en Argentina Argentina son básicos, como por ejemplo la carne vacuna La devaluación y la suba de precios provocaron una gran transferencia de recursos De los trabajadores a estos grandes grupos económicos Los trabajadores que están en relación de dependencia Héctor Polino, Organización Consumidores Libres viven de un ingreso fijo, allá con los aumentos que se produjeron Pierden capacidad de compra los jubilados, ni que hablar de los que perciben el haber mínimo, que son el 80% de la masa de la clase pasiva, eh, ya han perdido poder adquisitivo, de modo tal que si no hay una rápida recomposición de los salarios y un aumento en el nivel de las jubilaciones, bueno, acá se reduce la capacidad de compra. Pero, a diferencia del anterior gobierno, Macri tiene el apoyo de las grandes empresas periodísticas. Además, la devaluación y el aumento de los precios trajeron una notable caída en el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que ha hecho que los principales gremios exijan ya un plus salarial de fin de año y una reapertura de la discusión salarial anual. La situación es de extrema preocupación. Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. Y y no queremos que los trabajadores estatales hacemos el pato de la boda de las medidas eh, de gobierno, porque el gobierno benefició a los exportadores, a los sectores agropecuarios, le quitó el impuesto a los autos de alta gama, eh, pero a los trabajadores estatales que sostenemos el, el funcionamiento del Estado... En paralelo, el gobierno de Macri eliminó los impuestos que pagan los empresarios rurales y los industriales por exportar sus productos y solo dejó un impuesto del 30% para la soja, el principal cultivo del país, que hasta ahora pagaba el 35%. Por esta eliminación, el Estado dejará en manos de los empresarios unos 60.000 millones de pesos que antes entraban al fisco. Pero, a diferencia del anterior gobierno, Macri tiene el apoyo de las grandes empresas periodísticas. Por ahora, la única medida a favor de sectores que no sean grandes empresas fue un bono especial de 400 pesos por única vez para este fin de año, para los jubilados que cobran el mínimo y para los trabajadores desocupados con hijos. El monto destinado a estos sectores será de 3.300 millones de pesos. El costo fiscal de esta medida, gracias. Y el costo fiscal es alrededor de 3.300 millones de pesos Recordemos que para las empresas fue de unos 60.000 millones Solo con la quita de los derechos de exportación 3.300 millones de millones, de millones de pesos Pero, a diferencia del anterior gobierno Macri tiene el apoyo de las grandes empresas periodísticas Sin embargo, las medidas del nuevo gobierno no se quedaron solo en lo económico También el presidente Mauricio Macri está gobernando sin darle ninguna participación al Parlamento, al Congreso Nacional. A pesar de que en su campaña hablaba hasta el cansancio de respeto por la ley, respeto por las instituciones, respeto por la calidad democrática y respeto por la división de poderes, la mayoría de sus acciones de gobierno fueron por decreto de necesidad y urgencia, un recurso que la Constitución dice que debe ser excepcional. Pero, a diferencia del anterior gobierno, Macri tiene el apoyo de las grandes empresas periodísticas. Por decreto, Macri nombró dos nuevos jueces para la Corte Suprema. Por decreto, le quitó poder al organismo de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por decreto, ordenó intervenir ese organismo y nombrar a un solo mandamás en lugar de los siete directores representativos de distintos sectores, como lo dice la propia ley. Presentamos un amparo. Néstor buzo Foro Argentino de Radios Comunitarios. Con un pedido de medida cautelar. Contra los decretos del presidente Macri, el que eh, crea el Ministerio de Comunicaciones eh, dándole las funciones que en realidad por ley tiene la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y contra el decreto de intervención consideramos que son violatorios a la ley, a la Constitución Nacional y a tratados internacionales eh, que esperamos sea resuelto la bravedad para volver a Eh, a volver a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación y a las autoridades eh, designadas de acuerdo a lo que manda la ley. Pero, a diferencia del anterior gobierno, Macri tiene el apoyo de las grandes empresas periodísticas. El anterior gobierno se fue con un amplio apoyo popular, inusual, para 12 años ininterrumpidos de administración. Esto se vio reflejado en el 48,6% de votos que obtuvo el candidato kirchnerista Daniel Scioli en el ballotage. Estos sectores están alertas y movilizados. El 9 de diciembre despidieron a la ex presidenta Cristina Fernández con una multitudinaria manifestación. Luego... Ya con Macri en el poder, protagonizaron masivas concentraciones en defensa de la ley de servicios de comunicación audiovisual que el presidente quiere modificar. De lo que se trata por estas horas en Argentina es demostrar la verdadera versión de todo lo que está haciendo el nuevo gobierno. Una versión que está siendo deliberadamente ocultada por los multimedios que llevaron a Macri al poder. Porque, a diferencia del anterior gobierno, Macri tiene el apoyo de las grandes empresas periodísticas. Para leer, les informó Pepe Frutos desde Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vanessa Chacín, desde Radio Fe y Alegría en Venezuela... Nos presenta un informe sobre la nueva realidad política de ese país. El 6 de diciembre de 2015, más de 14 millones de venezolanos salieron a votar en una jornada que dio como resultado 112 diputados electos para la oposición venezolana. Con una participación que para nosotros hemos calificado como una participación extraordinaria de las electores y los electores del 74.25 por ciento de las directoras y los electores, y con una transmisión de noventa seis cero tres por ciento, tenemos unido socialista unido de Venezuela tiene 24 representantes nominales en la modalidad lista, veintidós eh, representantes en la modalidad lista con un total para cuarenta seis diputados y diputadas el partido MUT, en la modalidad nominal, 72 diputados y diputadas, en la modalidad turista, 27, para un total de 99. En los días siguientes, el presidente Nicolás Maduro arremetió contra la oposición y alertó sobre la posible paralización de la construcción de vivienda y otras leyes, lo que perjudicaría a la mayoría. Asimismo, el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció públicamente irregularidades en algunos centros y mesas de votación generadas por parte de la oposición, por lo que solicitó que fuesen investigados. Ante esta solicitud, el Tribunal Supremo de Justicia aceptó la tarde del 29 de diciembre seis recursos contenciosos contra los procesos electorales que se llevaron a cabo en varios circuitos de los estados Aragua, Yaracuy y Amazonas. Karim Salanova, diputada opositora electa en el estado Aragua, reaccionó y aseguró que cumplirá con sus funciones. Entonces yo estoy de verdad tranquila dentro de las cosas que, que puede pasar aquí en, en este país porque aquí hubo una gente que se expresó, un pueblo que se expresó, nosotros ganamos unas elecciones un circuito que que era, que es bastante difícil, pues por, por las mismas condiciones, pero nosotros vamos a defender nuestros votos, pues. Y estamos esperando lo que va a decidir el TSEB. Claro que bueno, porque además es claro el acritu impugne, como como fue por con el caso de Richard Mardo, eh Pedro Bacía no dejó de ser alcalde. Yo soy diputada que ni me proclamó el CNI. Entonces ya yo soy diputada de Venezuela, yo soy proclamada, yo tengo mi acta donde me proclamaron como diputada. Si ella considera que hay una irregularidad, bueno, que usted, pero eso no impide que yo yo ejerza mis funciones como diputada. Por su parte, la Asamblea Nacional saliente decidió jugar adelantado. Los diputados que debían tomar vacaciones el 15 de diciembre sesionaron de manera extraordinaria para presentar al país los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ...que fueron juramentados el pasado 23 de diciembre. Esta selección era tarea de los diputados que asumirán el próximo 5 de enero de 2016. Sin embargo, los asambleístas aseguran que ya la decisión fue tomada... ...y que los nuevos magistrados no pueden ser removidos. Así lo confirmó Pedro Enzum, diputado saliente por el Partido Comunista de Venezuela. La Asamblea Nacional está plenamente, eh, digamos, habilitada del punto de vista constitucional y legal para eh, tomar esa decisión es su obligación ¿eh? Eh, debemos recordar que 12 magistrados eh, solicitaron su jubilación y la directiva del Tribunal Supremo de Justicia se las concedió ¿eh? entonces hay que llenar esas vacantes y eso es lo que está haciendo la Asamblea Nacional haciendo uso de su obligación hay que entender que la derecha en los alrededores del Palacio de la Asamblea Nacional se instaló desde el pasado 9 de diciembre la Esquina Caliente, donde seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela discuten cuáles son los temas que deben tratarse en la Asamblea Nacional. En estos espacios también se ha amenazado con tomar los alrededores del Parlamento Nacional para evitar que la oposición venezolana ingrese y tuerza el rumbo de la revolución. Por su parte, los 26 millones de venezolanos esperan que esto científicos 17 nuevos diputados entiendan y atiendan las necesidades y los temas que consumen a diario las preocupaciones de los venezolanos. Sino que tiene que haber un rector parcial, que lo que no hay ahorita. Que se cumpla la ley, porque aquí hay mucha anarquía, mucha cuestión. parte de la inseguridad, este, de los robos, uno no puede montarse en un taxi porque lo atracan. Que hagan una labor buena, que justamente rumbe en Venezuela hacia lo que es el progreso. No. Yo no, aspiro que cumplan lo que han dicho, porque puro bla bla bla y no se haya visto que queso la tostada, y yo, bueno, vamos a si ese cambio se hace realidad. Luego de 19 jornadas de elecciones, la oposición venezolana finalmente se alzó con mayoría en la Asamblea Nacional y tomarán sus puestos el próximo 5 de enero. Los venezolanos esperan que el gobierno y la oposición sepan leer la necesidad de diálogo y de reinventar el país. Desde Venezuela, Vanessa Chacín, para leer Contacto Sur. De esta manera llegamos al final de a leer Contacto Sur. Primera emisión de este jueves 31 de diciembre del 2015. Desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica les deseamos un feliz y venturoso año 2016. Soy Rogelio Suárez. Que pasue usted un feliz día. Hasta luego. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.